Cuando se relaciona música y tierra, se goza de pensar a escape en lo folk. Los ritmos y sonidos tradicionales que van pasando generaciones a la reu y que nos plegaron de manera cuasi miraglosa. Más ni menos, si vio una colla en este país que ame la suya tierra y que la haga feito conocer y valorar en la resta territorio, esos son los drafts Igual como no todo lo que brilla le oro, ni toda la chenque donde ella va cazegada, no todo lo que le va a zaina y el folk. No. Fica alerta al meu sentido de libertad Los drafts llevan a colla de mal calificar Hardcore, Punk, Folk y un poque más modesca son entre las suyas influencias claras Van a ser a la fin del siglo pasado, cuando se van a autoeditar en el año 2000 la maqueta Terra de Frontera. Después van a grabar No Fareu Callar en 2006 y Un cristal Ben en 2008. Todos dos con Mago Fermín Productions. En 2011 van a anunciar lo suyo cese de la actividad musical. No Matarraña y To Aragón nos quedaron un poco más pobres culturalmente. todos esos años, los draps van a saber cantarle a lo matarraña, la suya tierra y como no, fendolo en catalán, la suya luenga, pero también van a escribir sobre lo racismo, la libertad, la música lo feminismo, los políticos fachas y corruptos, lo que les va a valer una amenaza de querella de lo Partido Popular en 2007 Entre las suyas fitas, también se hitroba la canción Matarraña, adaptación de un poema de Desiree y Lombarte, que es sin duda lo suyo gran éxito. En Tal pueblo con la colaboración de Prau, dio una de las poquísimas canciones feitas en aragonés por una colla en lengua catalana. Y charlando de colaboración, Santimas de Prau, por los suyos discos, también han pasado a cero y sin túnel, temps al temps o mayacán, por ejemplo. En 2006, van a ganar lo premio de la música aragonesa a la mayor canta en lengua minoritaria por cultura popular. La fin, este año y después de mucho tiempo sin cuase actividad, van a decidir alegrarnos la vida con la suya tornada. Los Draps son tornados, con nuevo disco, nuevas canciones y más rasmia que nunca. La penúltima bala, como se dice este nuevo treballo, llegó compuesta por 15 temazos que, recordándonos mucho a los suyos anteriores discos, refrescan pro lo suyo sonido. Y es decir, que fan lo mismo de siempre, pero muy topillor. Y tornan a aparecer todos sus suyos temas señales, reivindicación, ruralidad, cultura popular, matarraña, terra, río y montaña. Los draps nos amuestran una vegada más la por la cultura propia, la rasmia para defenderla y actualizarla sin perder ni un sacre de identidad. Lo nuevo disco les ha feito visitar Artierra, Torredarques y Zaragoza con buenísimo resultado. Conciertos aunque toda esa rasmia se esparció a un en público entregado. Si tienes la ocasión de asistir a uno de sus conciertos, no te lo pierdas o te arrepentirás. Y entre todos esos temazos, vía uno tan bueno como este siempre. We'll I'm right